Continuamos en este enredando las mañanas, nuevo bloque, avanzamos con los temas que tenemos para el día de hoy. En este caso vamos a trasladarnos a Río Negro, a El Bolsón, porque este hay un caso que ha que ha trascendido, si bien tiene su antecedente el inicio de la problemática ya hace años, pero este allá en El Bolsón sabemos que hay un multimillonario Lewis que ya hace años en los 90 eh, adquirió eh, gran cantidad de hectáreas eh, donde este está incluido no es cierto un lago que de, sabemos de dominio público pero que a través de convenios digamos este que en perjuicio de la sociedad Eh, ha, ha logrado conseguir permisos para la construcción de una represa hidroeléctrica que en principio era para abastecer este, las viviendas que él tenía en esa zona pero este, con el tiempo eh, eso mutó a un proyecto para abastecer de electricidad a la ciudad con lo cual se allanaba este, el recurso del agua, se lo apropiaba este multimillonario Eh, pero también cortaban ¿no es cierto? los distintos pasos que históricamente fueron utilizados por la comunidad este, Así empezó el conflicto Por eso ahora estamos en contacto telefónico con Germán Rufolo De la cooperativa de trabajadores de la economía popular Quien nos va a comentar eh, sobre la problemática Buenos días Germán, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Eh, ¿Cómo están? saludos de acá del sur Hola, muy buenos días, te saludamos Sabemos que ayer se hizo una actividad en el camino Tacuifil No sé si lo estoy pronunciando bien eh, Justamente mm. para reclamar de, declarar, reclamar, perdón El libre acceso al, al lago escondido ¿Cómo me, nos podrías comentar cómo se hizo la actividad Y cómo viene la organización para este reclamo? Bien, sí, la actividad se organizó también Aprovechando el 1 de mayo para tomar alguna acción, eh, entonces se organizó la idea de la actividad, era recuperar este camino de Tacuifí, que es un camino muy antiguo de, de la zona, donde se podía ir hasta el lago escondido. Entonces, salía con una serie de vecinos, la regional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y por ese camino, el querer tratar de llegar hasta el lago, ¿no? Y de paso ver en qué condiciones está y cómo, cómo está ese acceso. Eh, salimos temprano ahí los grupos eh, y llegamos hasta una parte donde había un vado que ahí ha sido dragado el río no pudimos seguir avanzando de ahí otra serie de compañeros quiso entrar por otro lado eh, donde parte de cuidadores de, de la zona eh, no los dejaron pasar después se sumó la, la policía también del lado de ellos no el mensaje claro de de que ellos defienden la propiedad privada y no el derecho público. ¿no? Eh, también haciendo responsable a los gobernantes ¿no? por, por la no existencia de, de ese camino. no El Estado es el que tiene que garantizar ese camino, más allá de, de lo que quiera un propietario, sea multinacional o no. Eh, entonces un poco venía por ese lado, por la negación de poder llegar a nuestros espacios naturales, no de la zona que han sido negados estos últimos años, ¿no? Como decías vos, después de, de los 90. Y bueno, paderamente también ahora que no solo se apropia el recurso, sino que también quiere hacer una central hidroeléctrica y venderle la, la energía al bolsón. Entonces, bueno, un poco para seguir poniendo todo esto en evidencia. Eh, Germán, entonces, eh, según lo que nos vas contando, la, eh, la forma, digamos, la forma más apropiada de llegar al agua extendido es como llegó Macri, vía aérea. Eh, sí, sí, sí, sin duda, eh, está es como una fortaleza, ¿no? Fijate, Bien. cruzamos como cinco tranqueras, igualmente no pudimos llegar al camino. Eh, o sea, está, es una fortaleza, básicamente. Eh, cuando uno protesta, protesta, dicen que hay un acceso por el último pueblo, antes de Chile, con cinco horas de caminata, ¿no? Cosa que de cualquier persona anciana o niños no o mismo que gente fuera de estado es muy complicado acceder por ese por esa vía no este este camino que vos contabas es un acceso tradicional que la gente ha usado este históricamente digamos claro claro claro claro el camino porque antiguamente la gente iba al lago y disfrutaba de, del lago ¿no? antes de que la familia montero se los venda a este empresario y bueno también bajo amenaza muchas veces no la adquisición de todas las tierras aledañas claro germán ya este ustedes pueden dimensionar eh, el perjuicio que les ocasionaría a ustedes como población el hecho de que tome la totalidad del control en cuanto este al lago en cuanto a lo que es este la pretensión de abastecer de energía eh, a el bolsón Eh, sí, sin duda, la digamos, el control lo tiene. Lo que estamos reclamando es que, que deje de tenerlo un poquito, aunque sea, ¿no? Que nos deje, aunque sea, acceder. Claro. Este es el lago. Eh, sin duda tiene la protección de, del poder político, como te digo, uno de, de los capataces que nos vino con la policía, con su sombrero muy americano, ¿no? Parecía un cowboy, eh, supuestamente un, un, un, un candidato intendente del Bolsón de, del, del PRO, ¿no? Ah, o sea no. a ver, <ríe> no, claro ya está ocupado de el proyecto de represa seguramente debe tener algún acuerdo y la idea es hacer reclamar para que deje de tener un poco de tanto control sobre la zona tiene estas pistas de avión oocéan sea, no el control lo tiene y en cuanto a las presentaciones legales eh, frente a esta problemática ¿cómo ha avanzado como cuál es el estado de, de esta causa Bueno, ese es otro punto de por qué te digo que tiene el control. Hay una instancia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que tiene que abrir ese camino y dejar el libre acceso al lago. Esta es una lucha que viene de hace mucho tiempo. Eh, sin embargo, no no te dicen como que son papelitos que no tienen valor, ¿no? Claro. Eh, básicamente está como más allá de la justicia. Germán... <risa> <no. Claro>, <risa> Eh, respecto bueno al, al acceso libre al lago escondido sabemos que hay un proyecto de ley para declarar de interés público nacional justamente este acceso por parte de una diputada que se llama silvia horncole sería tu apreciación sobre sobre esta situación sí eh, si sí, yo estuvo la diputada había dos diputados eh, ese es un proyecto de ley que viene sobre un lago igual a mí lo que me gustaría hacer hincapié compañero que seguramente por allá Debe suceder lo mismo que, digamos, lago escondido es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos un montón claro, claro. de lagos escondidos acá en la Patagonia. Digamos, este puede ser un emblema, una una punta, pero la realidad es que no hace falta irse muy lejos para ver los alambres en los ríos y en los lagos. Claro. Eh, entonces me parece que, o sea, sí, capaz nos dejan contentos con liberar un lago. Bueno, le salimos baratos. ¿No? Sí, me parece con... que, que la lucha es por recuperar los lados y los espacios y nuestra naturaleza. Sí, yo justo te preguntaba esto, eh, bueno, sé sí, quizás eh, queriendo indagar un poco sobre la politización sobre esto, sabemos que esta diputada no es eh, cercana al pro, o sí, no sé, la verdad eso te quería preguntar. Sí, no, tengo entendido que es una diputada de, del Frente para la Victoria. Sí, sí, sí. Sí claro, había como como herramienta eh, digamos de todo el, el, la coyuntura nacional, bueno, era no era más que eso. Eh, sí, Germán, sí, sí, sí. una pregunta porque eh, hablabas de que originalmente el proyecto se había el proyecto este hidroeléctrico se había planteado con un proyecto para para para autoabastecerse, digamos, eh, por parte de este millonario y después con un proyecto para abastecer a la ciudad del Bolsón, lo cual Eh, supongo eh, eh, debe significar un salto enorme tanto en la cuantía como en la magnitud de la obra con, y con todo eh, este, con todos los requisitos legales eh, y técnicos que eso debe tener eh, eh, o no se ha realizado así y sigue dándose eh, así como el acceso como el acceso al lago de una manera Eh, eh, eh, oculta, digamos, de una manera por izquierda? Eh, fue medio complicada la pregunta, ¿no? no pero a ver si más o menos te puedo contestar. El tema de, de los recursos y la inversión, no estamos hablando de un tipo que tiene 16.000 hectáreas solo ahí, ¿no? Claro. Eh, obviamente la, a él no le cuesta nada financiar una represión hidroeléctrica sabiendo que va a tener un recurso energético a mano en manos de él y va a tener de rehén a la comunidad del Bolsón con bajar o subir la tecla, por ejemplo, ¿no? Eh, la el negociado que pueda hacer políticamente, si no sé, qué cuánto beneficio le puede dar al pueblo que no lo puede hacer el pueblo mismo, claro. aprovechando su recurso y poner fijar él una tarifa o no, hay otras alternativas, me parece que dejar a, a manos de, de un Magnate el manejo de, de recursos tan importante como la energía eh, no no me parece positivo eh, por otro lado bueno el tema este de, de la liberación de los espacios no se siguen apoderando de, de muchas muchas hectáreas o sea trabajamos de tipos como Benetton que tiene casi dos millones de hectáreas o sea eh, tipos que tienen mucha mucha tierra y a nosotros acá nos niegan el derecho a la vivienda por ejemplo. O nos asinan en terrenitos de 200 metros, diciéndonos que no hay tierra, ¿no? Claro. Entonces entran muchas cosas en juego, ¿no? La legitimidad de esas tierras, cómo las adquieren... Eh, pero, pero bueno, no sabemos que a los presidentes les gusta ir a, a dormir ahí también. Claro. Ahora, pero eh, mi pregunta iba en el sentido de el impacto ambiental o los necesarios estudios de impacto ambiental que debería tener una obra así... Eh, eh digamos por, por la dinámica que vos estás comentando respecto de cómo se maneja el estado eh, para el simple acceso al lago, cabe uno dudar también si si si no sean si no se han utilizado las mismas eh, eh, las mismas tácticas para los estudios de impacto ambiental y los distintos estudios que una obra sí requiere. Sí, mira, sinceramente yo no no he visto estudios de impacto ambiental, pero seguro te puedo decir que de alguna forma impacta ambientalmente, ¿no? Claro. Eh, ahí también viste entra ese juego fino de decir bueno, la necesidad contra lo que cuesta ¿no? Por ejemplo eso el fracking genera un montón de impacto ambiental, pero sin embargo no dejamos de consumir petróleo, ¿no? Lo podemos llevar a, a esos planos eso eh, sí, seguramente genere impacto ambiental, eso no no hay duda eh, el tema es decir, bueno si se necesita esa energía, ¿cuál es la mejor forma o lo que menos impacta claro. o lo que más sea más justo para todos, ¿no? Me parece ya asumiendo ese costo, ¿no? Es decir, de, de alguna forma va a impactar. Germán, para ir cerrando este queremos saber est, cuáles son los ánimos de la comunidad frente a esta problemática y qué medidas eh, avisan, bueno, para hacer frente este a lo que está ocurriendo en el bolsón Yo creo que las expectativas son muy buenas, el pueblo ya entiende bastante estos temas de minería, de recursos, de apropiaciones, de, de millonarios o magnates que deciden sobre el futuro hasta del planeta, te diría, ¿no? Entonces está mucho, estamos mucho más atentos y vamos a seguir la lucha para poder empezar a recuperar estos espacios que, que siempre nos pertenecieron, ¿no? Eh, nosotros, a los pueblos originarios, a la tierra humana, Madre Tierra misma y estos señores se lo vienen a, a alambrar. Eh, prácticamente calculo que bueno, seguiremos alertas ahí a ver cómo cómo sigue esta lucha. Y seguramente también 사gremos en contacto para este ver cómo continúa y, y brindar una solidaridad, un apoyo desde los medios alternativos este a estas luchas, ¿no es cierto? Te agradecemos el contacto, Germán. Muchas gracias, compañero que tengan buenos días y arriba a los que luchan. Eso gracias. Allí conversamos con Germán Rufolo de la Confederación de Trabajos de la Economía, de Popul de la Economía Popular, la ZTP. De Trabajadoras y Trabajadores de Economía Popular Cordillera Andina, que está en el Bolsón, eh, y bueno, nos comentaba un poco la actividad que se hizo ayer en el kilómetro 1948 de la Ruta Nacional 40, en el camino de Tacuifil, que es el acceso al Lago Escondido que es un lago que está en manos, en propiedad y está cercada eh, en manos del, del empresario Joseph Lewis, eh, con quien han eh, contra quien han iniciado acciones legales para la, la recuperación de ese acceso libre eh, para la comunidad, justamente el lago escondido. Y entre otras de las cosas relevantes ¿no? que, que conocemos, que sabemos que ocurren, es... Este que no hay un lago escondido, sino como decía, hay cientos de lagos escondidos, eh, hay cientos de territorios eh, de dominio público y de re, eh, y de importancia trascendental para la vida de las comunidades, como ser el agua, entre otros recursos naturales, que este a lo largo del país son cercadas este, por estos empresarios, ¿no? en conjunto con el gobierno. Eh, yo una cosita antes de ir al próximo entrevistado por las dudas, de que ya no nos quede tiempo No quería dejar pasar Porque estamos muy, muy, muy sobre la hora ya Así es, demasiado ya sobre la hora este No quería dejar pasar la oportunidad eh, De saludar a los compañeros y compañeras De Radio Voces no Que, que han cumplido ocho años hace, hace poquito tiempo Compañeros y compañeras Eh Bueno, que estamos eh, eh, eh, estamos el lunes los lunes de hecho eh, ocupando el espacio que los compañeros ocupaban eh, en el enredando a los que les agradecemos además enormemente por el hecho de que algunos cumpas como Mati por ejemplo nos ha ayudado en toda la parte técnica de, de, del enredando y en poder y en poder salir por estos días así que eh, nada un, un, un saludo enorme a, los, a esos compañeros y compañeras Y seguramente también eh, eh, Una Hay algunos, sé que Mati Hasta hace un ratito estaba escuchando este Un saludo enorme y, y, y un aliento Para que estos ocho años Se dupliquen, se tripliquen Y se cuadrupliquen de la mano siempre de, de una forma federal De hacer las cosas como tenemos En la RNMA no Así que ahí saludamos a Radio Voces Por... Una larga y próspera actividad En lo que es la lucha Bueno, en, en realidad no nos queda ya Pancho y Javi No nos queda tiempo Como de la, de nos contactamos Nos pudimos volver a contactar Recién hace poquito con Nora Cortiñas Pero sería un desperdicio Sacarla porque nos quedan ¿Cuántos? ¿Cinco minutos? ¿Cinco? Sería un desperdicio de tan poco tiempo, la verdad que una persona de la, de la, de la talla de Nora eh, eh, requeriría por lo menos unos, como mínimo, unos 10 minutos y por lo menos unos 15 minutos para poder esplayarse eh, constantemente. De todas formas, bueno, queda eso queda eso en el programa, capaz que lo pueda retomar algún compañero o compañera eh, de los programas venideros. Y decías entonces, Sere, decía acá que... Señor Pancho, por favor, usted de ahí, Alaganos. de la consola, por favor. Bueno, eh, nos estamos o entramos ya en la despedida entonces no heré de, de, de enredando el día de hoy desgraciadamente no nos dio el tiempo para poder comunicarnos con Nora Cortiñas, pero bueno este eh, eh, vale la, la la intención nuestra y la predisposición de Nora para poder comunicarse. Así, es. así es, llegamos al final de este enredando las mañanas eh, hoy tuvimos un programa agitado, como es sabemos que Desde el campo popular eh, la sociedad en general hoy por hoy frente a esta realidad de ajuste eh, está no es cierto la sociedad y el sector de los trabajadores movilizándose por eso en el principio del programa conversábamos con eh, Con el secretario general de ADEMIS. Con Jorge Adaro, con que eh, quien nos comentó un poco la actividad del 29, una apreciación y una opinión eh, muy certera de lo, de lo que pasó. También nos comentó la actividad que se realizó ayer en, en Buenos Aires. Eh, luego nos comunicamos con Félix Díaz, de la, comuni de la comunidad Cuom, y, y en representación, digamos, un caso de la comunidad Huichi en Formosa, eh, que nos comentó quien nos comentaba un poco la situación eh, de vulnerabilidad y de violencia eh, que están viviendo las comunidades eh, por el caso de un joven que apareció muerto. Así es, también estuvo en el aire Nelly Tolay, delegada de la comunidad de Cangrejillo, aquí en San, en la puna de San Salvador de Jujuy, quien este nos comentaba sobre lo que va a suceder mañana en el Tribunal Oral Federal, eh, frente al amparo que ellos presentaron en el, en el 2009 para ponerle fin a la actividad minera que lo perjudicaría en el caso de instalarse. Y por último, recién conversábamos con Germán Ruffolo, eh, quien nos hablaba sobre el caso del agua escondido este, y nos comentaba sobre bueno los ánimos eh, de la comunidad frente a la instalación de una empresa hidroeléctrica del multimillonario que ha comprado miles de hectáreas allá en el Bolsón y quien pretende, bueno, este eh, allanar, ¿no es cierto?, este recurso público de tanta necesidad para esa comunidad y para bueno, para... múltiples tendencias desde desde lo sindical, desde lo laboral, desde lo eh, ambiental, desde pueblos originarios, en fin, una pequeña muestra del día a día de esta Argentina eh, convulsa, de esta Argentina eh, eh, luchadora, de esta Argentina que no se queda atrás. Y entre esa Argentina que no se queda atrás, seguramente estamos eh, todas las radios y todos los medios que participamos de la rnma y en particular de este enredando que ya se acaba. Salimos nuevamente el próximo lunes Saludamos a nuestros compañeros de, de la red Yo aprovecho para saludarla a Natalia de, de Zumba la Turba Y muy buenos días Se escuchó un disparo Y cayó un gallo negro Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Con el todo al todo Y te vas tú con... ¡Levantamos polvo! ¡Ay, ay, ay!